10 de la mañana, de 37 minutos. Sería bueno ya empezar a preguntarse qué ha ocurrido con las promesas del presidente Mauricio Macri a distintos pueblos originarios durante su campaña. Recordemos sus reuniones con el cacique de la comunidad Com La Primavera, Félix Díaz. También encuentros donde ha participado la referente mapuche, Rel Munianku. Y sería bueno preguntarse esto porque, mientras tanto, lo que ocurre es el desalojo de los pueblos originarios de territorios que les corresponden ancestralmente. El viernes pasado, la policía, la gendarmería y el grupo GEOP d e s a l o j La recuperación de tierras ancestrales que los mapuches de la comunidad en resistencia Cuyamén llevaban adelante en una estancia que pertenece hoy por títulos de propiedad a Benetton en la localidad de Leleque, en Chubut, en una zona denominada Vuelta del Río. El viernes a la madrugada, lo que ocurrió en ese operativo es que detuvieron a siete personas, seis de las cuales recuperaron su libertad, pero quedó detenido Facundo Jones Wala, reconocido hoy como la autoridad originaria del momento en esa región y está detenido en la unidad 14. De Esquel. Sobre Facundo Jones Wala l pesaba una orden de captura internacional que funcionó como la excusa para la violenta intervención de todos estos grupos que te mencionaba: policía, gendarmería y el GEOP en conjunto entrando a una comunidad mapuche. Usaron gases lacrimógenos, detuvieron a personas en autos sin patente y dejaron a la intemperie a mujeres con bebés recién nacidos. Jones Wala l está acusado por haber prendido fuego bosques nativos, esto es lo que dice la justicia, pero desde las comunidades mapuches dicen que todo esto es Un invento para tapar negocios mineros y petroleros. Acusan también a Jones Wala l de casos similares en Chile, de donde señalan que se fugó cuando estaba cumpliendo con arresto domiciliario. Todo ese operativo fue justificado por ese pedido de captura internacional de Interpol que tiene este referente mapuche. Pero escuchemos un compilado realizado por los amigos de FM Alas del Bolsón, comentando justamente lo que ocurría en el allanamiento el viernes pasado. May May, tal, Martín? Walla, ¿qué tal? ¿qué Jones Mirá, estamos acá、eh, en un día muy triste porque están desalojando a la gente acá. Están desalojando acá en, en la Pulloff en Resistencia. Nos desayunamos esta mañana que, que había un operativo y nos vinimos y están desalojando a la gente. Se están llevando a todo. En estos momentos son como a la una de la tarde y como once detenidos y están sacando más gente.、Y、no lo dejan entrar. El comisario Acosta dice que tiene una orden verbal de un juez de Comodoro. Venimos de la radio de Radio Alas acá para no, ver no, que, que no, que no, que, hay si hay alguna. No, d i r í j a tra... s e a l quién me podría dirigir? d i r í j e s e al juzgado de Esquel, al Ministerio Público Fiscal y al juez. Hoy a la tarde hay una no, no audiencia. Yo, yo estoy acá, estoy incomunicado. La orden, la orden, la orden. Bueno, estamos hablando con el comisario Acosta. Sí, comisario Acosta de, de Esquel.、Eh, no nos quieren dar información. Yo pude entrar al campo. Vi que toda nuestra gente están los niños y sus mamás por un lado. Nuestros compañeros y, y hermanos están adentro en otro lugar. Hay otros que estaban aquí en la guardia que se los acaban de llevar. Está lleno de policías adentro. Están revolviendo todo. No tienen orden del juez firmada para, para, para desalojar la comunidad. Y una vez más están haciendo las cosas ilegalmente.、Eh, Mari, Mari, soy、sí, igual a María Isabel. Primero soy igual a María Isabel.、Eh, mamá de Francisco Facundo j o n e s Wala. De Fernando Eloy j o n e s Wala. Y de Nicolás Daniel Fernández Wala. que... Fue liberado ayer por ser menor. Bueno, acá estamos esperando la audiencia con mucha policía.、Eh, tenemos rumores de que de que quieren ir a desalojar y quitarle los niños a las madres. Entonces,、eh, lo que hacemos es un llamado a la, a la población, a la comunidad, a la gente mapuche, a la no mapuche que es consciente de esa lucha. De, del, del, del multimillonario, ese t Benetton que quiere quedarse con la tierra de nuestros antepasados,、eh, volver a, a, a cometer el genocidio, volver a cometer lo que hicieron con la conquista del desierto,、eh, pedirle a esta gente consciente que se acerque al lugar, que se acerque a la recuperación.、Eh, pasaron la noche en la interferia nunca llegó la medida que iban a entrar a las r u c a s a dormir. Un bebé de un mes. Niño de dos años,、eh, con la noche fría que hubo anoche,、eh, sí. es, es terrible. Estábamos escuchando lo que pasaba el viernes pasado, entonces en el desalojo de esta comunidad mapuche en la zona de Esquel. Benetton tiene por allí un millón de hectáreas, se calcula. Y hay algo a tener en cuenta: es una zona donde se vienen haciendo cateos mineros. Y si uno revisa un poco el historial de Benetton, se da cuenta que en la década del 90 decidió cambiar el objeto social de sus emprendimientos en la Argentina, agregando la minería. Evidentemente, tenía claridad de la riqueza que había en esas tierras y que era bueno que pueda llevar adelante esa actividad cuando exista la tecnología para poder seguir perforando. En el medio están las comunidades que tienen esos territorios ancestrales y esta tensión que existe en distintas partes del país. Como escuchábamos en la primera parte de esta cobertura de FM Alas, muchas mujeres quedaron. A la intemperie en el momento en el cual se llevaron detenido a Facundo Jones Guala l y a seis personas más. Vamos a escuchar los testimonios de estas mujeres que quedaron con sus bebés a la intemperie después del desalojo.、Eh, nosotros estamos acá, a orillas del Alambrado, con nuestro s hijo, s、eh, a Carlos Brazos,、eh, resistiendo. Nosotros no vamos a aceptar las órdenes que lleguen porque tampoco ha llegado ninguna orden. Todo esto se ha hecho al marco de la ilegalidad. Eh, se han llevado a toda la gente, han registrado nuestras casas, nos despertaron con armamento de guerra, nosotros alumbrándonos la cara,、eh, nos bailaron ahí a los nenes de, nos, de las madres, a c a b o un caso con, con la t a m i é n、eh, Hemos estado pidiendo todo, todo el tiempo、eh, los documentos, las órdenes, n o llegan porque realmente no las hay.、Eh, nuestros abogados nos han dicho que no están las órdenes de allanamiento, de desalojo, nada. Eh, se han llevado toda nuestra, a mucha gente, pero nosotros nos vamos a quedar acá resistiendo porque nuestra lucha continúa. Nuestros hijos viven acá, nosotros tenemos toda nuestra vida acá en este lugar y por este lugar vamos a dar la vida si es necesario.、Eh, así es que acá estamos, acompañados de la gente que, que es consciente de la lucha que llevamos y, y hacemos ese llamado que la gente、eh, pueda difundir esto porque nosotros sabemos que no estamos solos, que hay mucha gente consciente. Eh, que nos siga apoyando y nosotros de acá d este e lugar no nos vamos a ir porque l e g a l m e n t e se ha hecho todo y, y no lo vamos a hacer. ¿no? Estamos escuchando a un niñito, un bebé. ¿Cuánto tiene su bebé? Mi bebé tiene un mes recién cumplido. Mi otro bebé tiene dos añitos y aquí hay más chiquitos también de seis, ocho años. Y, y eso, acá estamos. Las dos mujeres que quedaron con cuatro niños, uno de ellos de un mes, tuvieron que dormir en el, a la intemperie porque. Eh, pese a que hubo una intervención de, de médicos que sugerían otra cosa, sugerían que, que se les habilite un lugar cerrado、sí. eh, donde pudieran dormir, pasar la noche, bueno, pese a eso no los dejaron y tuvieron que dormir ahí en la intemperie. n o Escuchábamos la cobertura de FM Alas después de que policía, gendarmería y el GEOP desalojaron la recuperación de estas tierras ancestrales que los mapuches de la comunidad en resistencia Cuyamén llevaban adelante en una estancia que, cuyo título de propiedad pertenece hoy a Luciano Benetton en la localidad de Leleque en Chubut. Decíamos siete detenidos, seis recuperaron la libertad y uno permanece preso. Es Facundo Jones Guala, que ya nos está escuchando desde la unidad 14 de Esquel. Facundo, buenos días. Diego te saluda. マルマル、マルマル、マルマル、マルマル、マルマル、マルマル、マルマル、マルマルマ、マルマ、マルマプマルマ、マルマ、マルマ、マルマ、マルマ、マルマ、ンルマ、マルマ、マルマ、マルマ、マルマ、マルマ、マンマ、ママ、マルマ、マルマ、マ、マインマルマ、マルマ、ママ、マルマ、マルマ、ママ、セ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、イマ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、ウマ、ウマイインインマママタママママママママチャン Bueno, oye, buenos días a todos ustedes, a los mapuches que me puedan estar escuchando, a los peños, los Lamien, a los demás、eh, hermanos indígenas, originarios que, que, que están allá en esa、eh, inmensa ciudad. Este, sí, me encuentro aquí en la Unidad 14, encarcelado, detenido, prisionero del Estado, asumiendo mi condición de perseguido y prisionero político de la Nación Mapuche. Manos del Estado opresor colonialista y capitalista argentino, que en complicidad del colonialista y opresor Estado chileno capitalista、eh, pretenden. La, exterminar la lucha mapuche y pretenden, digamos, dejar todo nuestro territorio en manos de las oligarquías criollas, terratenientes y las empresas transnacionales. Facundo, ¿de qué te acusan en este momento y por qué te parece que se invierte de esta manera la idea del terrorismo hacia las comunidades resistentes en vez de pensar que el terrorismo está en el propio Estado cuando ataca comunidades ancestrales? Porque lo que pasa es, nosotros nos encontramos en una disputa.、Eh, Abierta y que va profundizándose con el poder, con el capitalismo, nos encontramos una directa confrontación, primero, digamos, ideológica, política, y, y que se va materializando, digamos. Nosotros somos un movimiento político, ancestral, revolucionario mapuche. Pertenezco yo, por lo menos en mi caso particular, al movimiento mapuche autónomo del Puelmapu. Que, que contiene a diversas o a todas las organizaciones, comunidades y mapuche, digamos de diversas zonas que se definen autónomas en esta parte del territorio ancestral mapuche ocupado por el Estado argentino, o sea, por el Mapu. Y que a la vez digamos, contiene otras organizaciones, la experiencia de, la, de una recesión criminalizada y demonizada, que es la resistencia ancestral mapuche, de la cual también de, en mi caso particular soy militante, y también, bueno, también mi condición de, de lonco del de, de proceso de las comunidades en resistencia del departamento Cusame, que mantenemos una propuesta, un proyecto político, autonomista, si se quiere revolucionario. Que plantea la reconstrucción de, del mundo mapuche como camino a la liberación nacional, pero un proceso de liberación nacional, como decía, anticapitalista, antioligárquico, antiimperialista, revolucionario, este, que no plantea en sí tampoco la toma del poder del Estado Huinca ni la construcción de un Estado popular mapuche, sino la reconstrucción del poder propio, la forma. Orgánica, política, filosófica, que tuvo la nación m a p u c h e hasta hace 130 años, nación que, que resistimos la, al imperialismo español primero y a los nacientes de estados después, este, y que digamos, eh, eh, ha ido recuperando su conciencia propia, una conciencia nacional, una conciencia ancestral, y se ha ido reconstruyendo. Las comunidades, que es lo que nosotros venimos este, desarrollando, reconstruyendo nuestro poder, reconstruyendo, por eso recuperamos tierras productivas, porque encima estamos、eh, encerrados en piedreros, en arenales, en tierras de, de mala calidad, mientras la oligarquía y el capital transnacional tienen las mejores tierras, las tierras productivas, desde hace muchos años. Y bueno, esa confrontación que se va, va agotándose en la guerra de ideas, porque ya hemos agotado todas las vías, incluso la, las institucionales. De hecho, hace, ayer creo que un fiscal que está en la causa terminó reconociendo que este era un conflicto político, las comunidades vienen realizando demandas hace muchos años. Este, se, se ha ido agotando y ha ido abriendo camino a un proceso, si se quiere, de acción directa, de. De, de, de reconstrucción de nuestro mundo por nuestras propias manos, ¿no? más que de reclamo de derechos políticos y territoriales, ya en este momento nos encontramos en un proceso de ejercicio de tales derechos, independiente de lo que diga el Estado opresor. El problema de, de, de su visión de terrorismo es porque ellos no quieren reconocer su calidad de opresores históricos, acá no quieren reconocer un conflicto histórico, digamos, y, y por eso es que. La solución política que ellos dan, que nosotros hemos pedido en un principio que esto requiere una solución política, la solución política que ellos dan,、eh, evidentemente es la judicialización, la criminalización y la represión. Pero a nosotros eso nos tiene sin miedo, sin, sin cuidado, si se quiere, nos mantenemos bien firmes. Yo, por lo menos, nos mantengo con la moral muy alta porque sabemos que, que la lucha que llevamos es digna y que los únicos terroristas históricamente han sido ellos, este, evidentemente en un proceso de, de descolonización. Eh, se dan situaciones de, de confrontación radical porque es, como, es una relac relación dialéctica. n o Aquí en el Guamapo, l al menos, el Winca opresor capitalista se encuentra enfrentado al Mapuche oprimido, este, o,、eh, que ha sido acampesinado y ha, y ha sido proletarizado. O sea, mi, mi pueblo ha, ha sido ha llevado a esa situación y nos encontramos, como le decía, en una situación colonial en las comunidades. Aquí se vive un régimen. Si、sí, semi-feudal, sino ya directamente feudal, desde hace muchos años, y somos la mano de obra barata y casi esclava de, del terrateniente occidental, ¿no? Facundo,、eh, sobre vos pesaba una orden de captura internacional, de hecho entendemos que te buscaba Interpol cuando te encontraron en este territorio recuperado por la comunidad. La pregunta es: ¿de qué se te acusa? Porque hay acusaciones tanto en Chile como en Argentina de prender fuego campos y demás. ¿Cómo haces frente a eso que la justicia argentina entiende como delito?、Eh, con dignidad, este, sí, ellos me acusan de un montón de cosas. Yo, cuando fui detenido en Chile, estuve un año en prisión, también en prisión política. Estuve detenido con la Machi Milleré y u i c h e l a s Eh, además de la autoridad ancestral,、eh, vocera de las comunidades en resistencia del p i l m a i k u é n parte del movimiento m a p u c h e autónomo del p i l m a i k u é n que se encuentra enfrentando la arremetida de, del capital transnacional y de las empresas、eh, hidroeléctricas, ¿no? de centrales hidroeléctricas que q u i e r e n instalarse encima sobre un espacio sagrado que es el n i e m a p u Quinto Ant. e Yo me encontraba haciéndome remedio en la casa de Lamachi cuando fue el allanamiento. Eh, ya encontraba, ya, ya tenía situaciones de persecución política desde este lado de la cordillera.、Eh, nosotros participamos apoyando a la gente de, de p a i c h i l entre a o en Villa Langostura, contra grandes terratenientes como fue el, el, el yankee William Fisher y, y el, el farandulero este capitalista Shinobi y tantos otros personajes, donde hubo una represión desmedida, igual y, y el movimiento. Llegó a apoyar y se estuvo resistiendo por bastante tiempo. Y bueno, y sucedieron diferentes cosas. Y te, ya, ya venía, digamos, perseguido desde, desde ese tiempo. n o Y Me encontraba en Chile,、eh, o sea, en Gulumapu,、eh, ocupado por el Estado chileno. Y bueno, l l e g a b a n a l l a n a r la casa de la Machi, que ya estaba siendo hostigada por, desde, desde hace un tiempo. Y ahí me, me detuvieron y, y me a c u s á n d o m e de estas cosas. n o de... De, bueno, Sobre todo la prensa, porque ni siquiera fuimos、eh, encausados bajo la ley antiterrorista, sino que fuimos encausados en la legislación común. Pero los medios de comunicación, como siempre, igual que aquí, acusándonos de terrorista. s Y bueno, toda esa campaña de la prensa、eh, amarilla y al servicio de los intereses del, del capital. ¿no? Entonces, eh, eh, pasó eso. o y Me encontraba en un arresto domiciliario, encausado, aún no, no tenía una condena, digamos, no, había, no llegué al juicio y me j u g u é prácticamente, o、bueno, en términos técnicos, si se quiere, de, de sus leyes, este, porque tampoco reconozco la, la ley occidental y eso también es cierto, digamos, vivimos en un estado de ocupación similar a los palestinos, los, a, los palestinos a los kurdos, a los vascos, a los irlandeses, a. Digamos, estamos en una situación de ocupación, este, entonces la ley del opresor s o es es una ley impuesta, n o pero más allá de eso, el, estos estados opresores han reconocido algunos convenios y, bueno, no han sido respetados: n o el derecho a libre de tránsito, el convenio 169 así lo dice. Y bueno.、Sí. La cosa es que, que me tuve que ir porque me querían volver a dejar detenido y eso lo a l u c i n alguna gente de aquella zona de las comunidades, digamos. Y bueno, ahí estuve en clandestinidad por bastante tiempo en diferentes zonas del territorio mapuche. Por lo mismo que estoy muy agradecido con todas las comunidades, mis peñas y m a m i e n que me han resguardado, me han ayudado y, han sido, y, so, y aún siguen siendo parte de este proceso de resistencia nacional. Este, y, y bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Y me seguí a la Interpol, al servicio del capital, y bueno, aquí estoy ahora detenido, pero. Digamos, eso, eso es lo que sucede. Aquí estoy bajo los cargos de usurpación.、Eh, la justicia provincial me dictó una detención preventiva de 60 días.、Eh, algo que es la primera vez que escucho que alguien quede detenido por una causa de usurpación. Por más violenta que sea, la usurpación es una cosa que no a m e r i t a la prisión preventiva. ¿no? Pero bueno,、eh, así estamos en este momento. Este, por la justicia del poderoso. Estamos conversando con Facundo Jones Walla, referente de Mapuche, detenido desde el viernes pasado en la unidad 14 de Esquel por haber recuperado territorios que le corresponden ancestralmente a las comunidades. Y nos preguntamos, Facundo, también cómo imaginás la lucha articulada en este retorno al mundo mapuche que mencionabas, a la cosmovisión mapuche como modo de vida. Con、eh, las clases urbanas, con los ciudadanos de distintas partes, ¿cómo imaginas esa articulación a la hora de pensar un mundo con mejores valores? Y bueno, eso en realidad es una discusión bastante compleja que nosotros hemos, sostenemos al interior del movimiento mapuche y que también digamos, lo sostenemos con otros l e compañeros de otros movimientos o otras tendencias ideológicas. Lo que nosotros entendemos es que lamentablemente no tenemos una propuesta, un proyecto político para el que no es mapuche, sino que tenemos un propu una propuesta hacia el interior de nuestro pueblo. Pero lo que nosotros mejor podemos brindar es el espacio de discusión política, ¿no? dar la discusión y en una sociedad como, como venimos sosteniendo, totalmente este, despolitizada, totalmente t i n e l i z a d a farandulizada. Donde, donde digamos, es necesario volver a, a replantearse、eh, lo, los valores en todo sentido, digamos, no solo políticos, sino también valores éticos, morales. Este, comprender digamos, una frase que, que decía ya este hombre famoso, b e l t r u Recht, ¿no? que el peor analfabeto es el analfabeto político. Bueno, en, en, nos encontramos en una situación de analfabetismo. Tremenda en la sociedad. ¿no? Entonces, creo que lo, lo, lo mejor que puede pasar es profundizar en el debate político, en el análisis y en la politización de, de los sectores populares, en el trabajo político que se ha ido perdiendo también un trabajo político certero, porque、eh, no, no existe realmente. Yo tengo una crítica bastante grande hacia los movimientos de izquierda, más allá de, de las la propuestas políticas. O sea, ya. Eh, en su falta de trabajo político con la población, lamentablemente, históricamente las cúpulas de los movimientos progresistas de izquierda de distintos tipos han sido cúpulas pequeño s burguesas y por lo tanto jamás o, o, o ha sido muy difícil interpretar las necesidades y las proyecciones de los, de los oprimidos, tanto argentinos como chilenos y otros pueblos indígenas. ¿no? Ahora, los pueblos indígenas en general, creo que tenemos un horizonte. De, de, de liberación o de emancipación en, propio, en nuestra propia cultura, digamos. Nosotros no somos, no somos la tercera posición, no, no creemos en humanidad e l capitalismo ni nada de eso, pero tampoco nos consideramos, digamos,、eh, de fascistas de derecha ni, ni tampoco nos consideramos a la izquierda, ¿no? Aunque, evidentemente, estamos mucho más cerca de, de, de, todos los, de, de los revolucionarios del mundo a la izquierda que, que, que, la, que los fachos. Pero, digamos, digamos, en ese sentido lo que creemos es que, que los sectores populares tienen un desafío en sí mismos de empezar a pensar una proyección propia, un debate político y qué tipo de sociedad quieren construir. Pero, evidentemente, este, el, el, el marxismo tradicional ha fracasado. Y, por otro lado, digamos,、eh, tampoco creemos digamos, que. Que, a ver, nosotros creemos en el método, en los métodos revolucionarios, eso tiene que quedar claro, en la validación de todas las formas de lucha. Nosotros creemos en la radicalización de los conflictos y en, en la, la destrucción del poder del enemigo, pero también hay que empezar a construir una alternativa propia hacia cada d e n t r o de cada movimiento y, bueno,、eh, criticar directamente la democracia burguesa, porque si bien nosotros no somos marxistas, es verdad lo que decía este hombre Lenin cuando decía, claro, la democracia. Es un instrumento de la burguesía para seguir sosteniéndose en el poder, y en ese sentido es verdad. n o También lo dijo este hombre Marx cuando decía que la revolución tenía que ser mundial, y bueno, así tiene que ser: la revolución tiene que ser un proceso mundial de, de muchas revoluciones. Nosotros somos revolucionarios, creemos en la emancipación del pueblo mapuche, creemos también que la humanidad no se va a, a, a liberar por cuestiones mágicas, y creemos en procesos mesiánicos. Nosotros también creemos que nosotros tenemos que liberarnos por nosotros mismos. La, la, la liberación mapuche tiene que ser obra de los mapuches mismos, pero también los demás pueblos tienen que ir avanzando en un proceso de confrontación con el poder este, establecido, con, con las estructuras dominantes, y eso es algo digno y, y es posible,、digamos. y sobre todo ahora, cuando en este país y, digamos, hay un avance de la derecha a nivel sudamericano. ¿no? Me pregunto, Facundo, si las formas de radicalidad aislada en esta época. No terminan con estas tremendas condiciones, que es con vos detenido, con un montón de mujeres mapuches con sus hijos a la intemperie. No porque no crean las formas radicales para transformar una realidad que coincidimos, lo asquerosa que es. El tema es cuando lo pagan esos pocos cuerpos en una radicalización atomizada en la sociedad, ¿no? Sí, lo que sucede es que en realidad en el pueblo mapuche hay un proceso de discusión política y un proceso de, como digamos, de discutiendo en, en difícil, en, no hay un proceso de masas que se va desarrollando hace bastante tiempo. Lo que sucede ahora es nada más que una muestra de eso, este, y lo que hay que hacer ahora es, este, digamos, profundizar hasta ese trabajo político. Nosotros no lo tenemos hecho, digamos, esto es una solo una muestra y ya ha pasado, digamos, en unas situaciones donde. Nosotros hemos resistido la represión policial, los embates del Estado, pero lo que creemos es que es momento de que, la, de que digamos, esa discusión pase a otros sectores de la población, que era lo que usted me preguntaba. ¿no? Nosotros igual no estamos, somos un movimiento bastante amplio, no estamos solamente en, en Cusamen, sino que también estamos en la comarca andina, en la zona de las mesetas de Vincubra, digamos hay distintos. distintos e Lo e e m n t s lo que pasa es que esto es lo que se ve ahora porque hubo una a r r e p e t i d a grande en la represión policial. ¿no? Uh -huh. pero, Facundo, ¿Cómo está? Claro, claro que sí, que no, es un, no tienen que ser movimientos aislados. De hecho, nosotros no somos foquistas en todo caso, no somos, no somos unos revolucionarios tradicionales Winca, tampoco los Peña andan con fusiles por ahí haciéndose lo, los Che Guevara,、sí. sino q u e hemos resistido casi con piedras nomás. Este, y, y son procesos de autodefensa nomás, n o pero que también tienen que seguir evolucionando hasta lograr un proceso emancipatorio. Facundo, ¿cómo están tus condiciones de detención en la unidad 14 de Esquel? Además del de nivel de la música fuerte que se escucha allí, este, no、eh, más o menos, porque en realidad ahora mismo incluso estoy evaluando la posibilidad de, de comenzar una huelga de hambre porque hay una serie de derechos que no se me están respetando, pero todavía eso no está del todo claro porque hay una. Tengo que conversar un poco más aquí en el penal, aunque a mí m iban a. Ana, si bien se reconoce mi condición de preso político por parte de un sector de la justicia, lo que no está pasando es que hay algunas cosas que no se me están respetando: mi posibilidad de, de generar mis ceremonias todos los días y otras situaciones más. que Hay que preparar las condiciones para la prisión política de los d e más mapuches que van a llegar en Cana, seguramente. n o Facundo, muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un saludo y estaremos en contacto. Bueno, igualmente, muchas gracias. Facundo Jones Huala, referente mapuche que está detenido en la unidad 14 de Esquel, después de que el viernes pasado la policía, la gendarmería y el grupo GEOP desalojaran la recuperación de tierras ancestrales que los mapuches de la comunidad en resistencia c u s a m e n llevaban adelante en una estancia que pertenece, cuyo título de propiedad está en manos de Benetton en la localidad de Leleque, en la zona de Vuelta del Río, en la provincia de Chubut.